¿Cómo están, queridos auditores? ¿Cómo están nuevamente? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes. Felices de comenzar una nueva edición de su programa, La Verdad, una alternativa. Aquí en la Radio Puente Alto. No sé si se escucha bien.、Eh, parece que sí. Seguimos. Me dice n producción que sí. Entonces, seguimos para adelante. Como, como siempre,、eh, algunas cositas que va, para comentarles de nuestro país. Ustedes saben que, ustedes que son d e p e n t e altos, saben mejor que nadie el tema del, del Alto Maipú. María Jesús Martínez. Eh, planteó los efectos del temporal que ha afectado a la región metropolitana. Se han amplificado producto de las labores de la empresa AESGENER, que la empresa AESGENER lleva a cabo en la ribera del río Maipo. Tenemos ocho años de construcción de este proyecto y hemos visto que estos eventos en el verano se han acrecentado, sostuvo. La vocera recordó que el proyecto Alto Maipo, ella、eh, es vocera, perdón, de, del, de la coordinadora Alto Maipo. No al Altomaipo, perdón. Decía la vocera que recordó que el proyecto Altomaipo implica la construcción de una mega central hidroeléctrica, que si bien se dice que es de pasada, partiendo su intervención en el sector cordillerano de El Volcán, termina en el sector de las Lajas, en la ribera norte del río Maipo, y el proyecto fue aprobado en el primer gobierno de Michel Bachelet. Y ha recibido el respaldo sucesivo de los gobiernos Piñera I y II y Bachelet i Además, la asesoría técnica de la red Alto m a i p o señaló que es justamente en la ribera norte del río m a i p o la que se ha visto más afectada por este frente y que coincide con el área donde se expande y tiene presencia el proyecto Alto m a i p o en donde se verifican las tronaduras las 24 horas del día. Lo que redunda en inestabilidad de los suelos y laderas de los cerros. La vocera de No Altomaipo emplazó a la ciudadanía de Santiago a preguntarse si es conveniente que ASGENER e haya establecido un convenio en un comienzo de carácter secreto con aguas andinas para el uso de acuíferos que en su momento le fueron cedidos a la empresa sanitaria. Ahora están en manos de la Transnacional. Generando un negocio en torno al agua. Esto es tremendamente grave. Cabe recordar que dicho contrato pertenece a ESGENER para acceder a las aguas del embalse El Yeso, las lagunas negras y lo encañado, para abastecer al proyecto Altomaipo. Y lo que impugnan organizaciones ciudadanas como No Altomaipo es que la empresa sanitaria, o sea Aguas Andinas, obtuvo la concesión de esta agua con el propósito exclusivo. De proveer de agua potable a la población de la ciudad de Santiago. Eso es el punto central, porque es un tema que también te pone y te para frente al escenario de la gran discusión que va a haber en torno al agua en la nueva constitución. Porque sabemos que va a haber una defensa corporativa de parte de los políticos y los empresarios en este debate, y debemos tener una, una, nosotros una postura muy clara. Queremos agua para la vida, para las comunidades u r a n a s Humanas y los ecosistemas, o queremos agua para el mercado? Esa es la pregunta. Esto necesariamente nos tiene que llevar a reevaluar el modelo, la situación constitucional de, que da pie a que esto pueda suceder, porque la naturaleza está dando señales, la naturaleza está hablando. Estas intervenciones, como Alto m a i p o no pueden seguir sucediendo, concluyó. Ahora, respecto a la, las redes sociales, Todo el mundo le echa la culpa a Luxi. Vamos a, a, a hablar de este tema. Si bien el empresario dejó el proyecto en 2017, y eso es lo que él reclama, que no, él no tenía nada que ver con el proyecto ahora, pero ya vamos a, a decir que sí tiene que ver con el proyecto. Los usuarios lo responsabilizan por los trabajos que han generado importantes modificaciones al territorio afectado por aluviones. Los usuarios de redes sociales denunciaron que este desastre podría ser causado por el proyecto Alto Maipo, que fue impulsado por el empresario chileno Andrónico Luxi, y eso es una realidad. Las razones de esta acusación estarían basadas en los distintos trabajos que el proyecto ejecutaba en el sector, deforestando quebradas y alterando el ecosistema de la zona. Si bien Andrónico Luxi se desvinculó de Alto Maipo en 2017, Los habitantes del lugar y también en redes sociales le recordaron al empresario de este megaproyecto que partió hace 12 años con la intención de instalar una estación hidroeléctrica en la comuna de San José de Maipo. Ahora, él, él impulsó esto. ¿Con qué objetivo impulsó este, este proyecto? Para abastecer, para ocupar el agua del cajón del Maipo. Una central de pasada, ¿cierto? Para generar electricidad, nosotros no tenemos falta de electricidad. Chile produce 2,5 veces la electricidad que, que requiere, a pesar de que siempre nos han metido cuco con eso. Ojo, eso lo pueden buscar ustedes, está la información. Pero lo que él quiere, este señor Luxi, es generar electricidad para su minera, los pela, las pelambres que está. En la cuarta región, en, en i a p e l Para eso quiere la electricidad y para eso es el proyecto Altomaipo. Entonces, que no venga a decir, y ya vamos a, a, a hablar más de que él permanece, porque uno puede salir de una empresa pero seguir controlándola. Eso es fácil de hacer.、Eh, no, hay muchas maneras para, para salir de una empresa y mantener el control. Entonces, que el señor. Luxin、si、o piense que somos estúpidos. Respecto de la turbidad del agua, razón que motivó a Aguas Andinas a suspender el suministro debido a la imposibilidad de su tratamiento, el doctor y director del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei c h e r n i c h i n señala su preocupación. Según él, en conversación con este medio, No se sabe de dónde viene el barro ni por dónde puede pasar, pero de acuerdo a la hipótesis de trabajo que he seguido, existe la posibilidad de que el material arrastrado contenga sustancias o metales tóxicos provenientes de las obras de Alto Maipo o de otras obras que se realizan en el sector. Ojo con eso. Ahora, cabe recordar: Aguas Andinas advertía los problemas en el suministro que traería Alto Maipo. Aguas Andinas. Cabe recordar que la empresa Aguas Andinas fue una férrea opositora al PHAM de e s g e n e r bajo el argumento de que el proyecto afectaría su trabajo y servicio y podría eventualmente provocar cortes en el suministro de agua potable. Esto debe, debido a que el proyecto afectaría al río Maipo, el que abastece al 85% del agua de la región metropolitana. Así quedó consignado en un informe junto a otras numerosas impugnaciones. Elaborado por la propia empresa Aguas Andinas y firmado por el entonces Gerente General Fernando Lorraín Aspiaga en el año 2008. Entonces, no es que sean los, los, la gente que está protestando o que se están rebelando con el proyecto Alto m Ais porque está reclamando, sino que Aguas Andinas, la empresa especializada en el agua, se opuso a este proyecto porque dijo que iba a producir cortes de agua. ¿Y por qué? ¿Por qué se llevó a cabo entonces? Decimos. La maniobra de Luxis para provocar la vuelta de Carnero de Aguas Andinas. Sin embargo, e el año 2011, la posición de Aguas Andinas, que hasta entonces había sido un claro opositor del proyecto, cambió. Todo comenzó cuando Sebastián Piñera, con la excusa de obtener capitales para acelerar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, en diciembre de 2010, puso en venta la participación que el Estado poseía. En las empresas sanitarias Aguas Andinas, Esval, Esvio y Esal. La venta de las acciones realizadas a través de la Corporación de Fomento de la Producción fue aprovechada por Andrónico Luxi, quien, mediante el Banco de Chile e Inversiones Arizona, ambas de su propiedad, se hizo finalmente con el 4,42% de los títulos de la sanitaria. Luxi sale de Altomaipo, pero sigue con la minera l u z Pelambre. En enero de 2017, Andrónico Luxi renunció con bombo y platillo, porque a él le gusta mucho hacer lavados de imagen. Él es realmente una persona que hace cosas para la exportación que se v e muy bonitas, lo mismo que hacía Rockefeller, pero por debajo nacen cosas muy oscuras. Entonces, claro, se muestran las cosas bonitas, entonces aparece donando plata en la Teletón y hace cosas, cosas que a la gente le, le llama la atención y. y, y Como lavado de imagen. Andrón i Colóxica anunció con bombo y zapatillos de este día que vendía las acciones que tenía en Altomaipo, las que alcanzan el 40%. A través de un comunicado señalaron: con esta decisión, Minera Los Pelambres y por lo tanto Antofagasta Minerals, que es de Luxre, saldrán totalmente de la propiedad de un proyecto que no es parte de la estrategia del Grupo Minero, ya que se trata de una iniciativa ajena a nuestra actividad. Sin embargo, lo que no mencionaron es que Luxi, de igual forma, seguirá vinculado a Alto Maipo, ya que además de poseer el 4,42% de aguas andinas, su minera los pelambres, necesita de la energía, y ahí、eh, lo que mencionamos al principio, la energía que le proporcionará Alto Maipo. Sin ir más lejos, llegó un acuerdo, llegó un acuerdo, debe ser un contrato millonario. A e s g e n e r para una compensación mediante el suministro de energía. Probablemente <ríe> él, él vendió su participación para, para lavar su imagen porque todo el mundo lo atacaba a él. Y como es personaje público, se tiene que cuidar. Y como está metido en la televisión, qué sé yo, entonces. Pero llegó a un acuerdo con e s g e n e r para una compensación mediante el suministro de energía. O sea, igual. El compromiso de ASGNR e es s u m i n i s t r a r l a energía. Es lo mismo, una forma velada de esconder、eh, su propiedad ahí, su influencia en, la, en, el, en el no alto Maipo. El fundamento, el, el principio, la idea, la motivación para la construcción de, de alto Maipo fue Andrónico Luxi. Así que que no piense este señor que somos todos imbéciles y que, que lo vamos a desligar. Y lo vamos a dejar libre de polvo y paja. Él es el principal responsable, esté en la propiedad en forma formal o no. Entonces,、eh, eso es lo que queríamos、eh, comentarle. Ahora, yéndonos a un poquito a otro tema: la gente es infeliz. Sí. Pero no lo suficiente para detener esta tiranía. Bueno, mejor me comporto, de lo contrario seré castigado. Miedo. El miedo lleva al síndrome del borrego, esa profundísima enfermedad social que nos acosa hoy en día. Se atienen a la narrativa: debes llevar una mascarilla, debes mantener la distancia de seguridad de dos metros. La policía se hace cargo. Ellos, Estos gobiernos, supuestamente amigos de la gente, las llaman, me, las llaman medidas. Un eufemismo de confinamiento que suena mejor en los oídos de un público cansado de continuas y cada vez mayores represiones. Este segundo bloqueo, y en algunos países incluso tercero, incluye más cierres de negocios, un control más severo del trabajo de la oficina en casa. Licenciamiento social reforzado por la policía, uso de mascarillas, prohibición de actividades de grupo en interiores. Solo cinco personas pueden reunirse en un apartamento, más y más. Pero claro, los malls no hay ningún problema para ir a los malls. Los, los, los vuelos, por ejemplo, los vuelos internacionales, como son para la gente que tiene poder comprador, para eso no hay limitaciones. Las limitaciones son para la gente que tiene、eh, el pueblo. s í entonces.、Eh, y sí, para dar más peso a la tiranía, más credibilidad, se refuerzan con el llamado grupo de expertos. Un grupo de científicos cooptados, o sea, gobernados de alguna manera y para hacer lo que le diga Que hagan, especialmente establecido por los poderosos, para informarles sobre lo que deben hacer. Se trata de un antiguo método de una dualidad de toma de decisiones. Cuando los gobiernos tienen que o quieren tomar decisiones que, son, que no son populares, piden consejo a un grupo de expertos especialmente designado, experto entre comillas. Sin embargo, el grupo de expertos ha sido informado y sabe exactamente lo que tiene que aconsejar. Es una, eso es una mentira premeditada. Es el, los, es el mejor de los casos una manipulación de la opinión pública. Nuevos bloqueos y posiblemente se planean más a medida que se crean más olas de COVID. Hasta que todo el mundo se encuentre angustiado y tenga su gel electromagnético inyectado en el cuerpo con una sustancia modificadora de la d n Así que ahora son totalmente controlables con el tiempo y el horizonte de tiempo establecido. Para la digitalización total de todo es el 2030. Bueno, la Agenda 2030 que hemos hablado muchas veces. Entonces, el control robótico de los seres humanos, convirtiéndolos en transhumanos, ese es l objetivo de la Agenda 21, modificada en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sigamos, está claro que no solo hay miles de ¿no? millones de dólares de beneficios para las farmacéuticas detrás de este negocio. Ustedes han visto cómo ha sido la, una verdadera guerra y competencia entre las principales farmacéuticas, Pfizer, eh, eh, Moderna de Estados Unidos,、eh, AstraZeneca. Después、eh, hay otras farmacéuticas、eh, también, y bueno, está la vacuna rusa. Está Sinovac, que es la vacuna china, que curiosamente va a llegar aquí a Chile también, que me parece, me parece más, más confiable que la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son en base a RNA mensajero.、Eh, bueno, está claro que no solo hay miles de millones de dólares de beneficios para las farmacéuticas detrás de este negocio, sino que se multiplican constantemente. Hasta el punto de que se imponen a la gente las vacunas, especialmente de las marcas occidentales, que no han sido probadas, pero, se sabe, pero que se sabe científicamente que interfieren con ADN humano. Lo que pasa es que, claro, no interfieren en, en, en, en un día ni en un año, pero en c u a t r o o cinco años se puede ver algún efecto. Más cierres están acabando con más negocios pequeños. t i e n d a s y restaurantes, creando más penurias para los dueños de los pequeños negocios, más bancarrota, s más miseria para la gente y sus familias, perdiendo su trabajo. ¿Cuántos trabajos informales que no son contabilizados se pierden? Por ejemplo, si, si hay una cuarentena, los taxistas se acaban, prácticamente se acaban. Y así, una serie de otros oficios quedan en la nada. Imagínense la enseñanza en casa, una familia de cuatro personas. Ambos padres trabajan, los niños tienen que tener cada uno un ordenador portátil razonablemente potente para poder conectarse con el profesor de la escuela. Tienen que tener unos conocimientos informáticos razonables para gestionar el aprendizaje en casa. Y los padres, aunque tengan tiempo, tienen todos los conocimientos informáticos razonables para ayudar a sus hijos. Todas las familias en una sociedad ya muy afectada por el COVID tienen recursos para ahorrar el dinero necesario para comprar el equipo electrónico que necesitan los niños. Es un desastre, de nuevo un desastre sin sentido, porque dará como resultado a niños menos o nada educados. En Occidente, los niños no educados se convertirán en adultos más fáciles de manipular. Bueno, se espera que caigan al mismo paso en el síndrome del borrego de sus padres. O lo lograrán. Ahí es donde la dinámica puede no cumplir con el pensamiento lineal. Y la expectativa, las expectativas de la elite. A menudo, más de dos tercios de la población de un país es pobre, y muchos de ellos están en la línea de la pobreza o por debajo de ella. ¿Cómo entonces se enseñará a estos niños a la distancia? Simplemente no la guardarán. Entonces, tenemos una situación en la que el sur global produce niños sin educación, porque simplemente no van a la escuela. La mayoría de ellos seguirán siendo pobres. Serán los trabajadores perfectos para la élite o carne de c a l l ó n para las guerras que las naciones ricas tienen que o quieren luchar para satisfacer su codicia. Nunca olviden que las guerras son provechosas para ellos. Entonces, pensemos en las consecuencias de seguir esta tendencia de no libertad de expresión, sino de un aumento constante. De la, de la IA, de la inteligencia artificial por medio de algoritmos, precisamente los datos que les dan p en r d ó precisamente la o s d t o s les que en la dan plataforma social para e s c l a v i z a r l o s más aún por medio de cada vez más robotización y digitalización, hasta el punto que ni siquiera nos damos cuenta que nuestros cerebros. han sido cableados y hackeados por superordinadores desarrollados por DARPA. DARPA es un. un no me acuerdo exactamente, pero tiene que ver con, con la, el, la CIA de inteligencia. la inteligencia norteamericana. Creemos y seguiremos las órdenes que nos implanten directamente tales superordinadores manejados. ¿Adivinen por quién? ¿Por la clava la. La Cábala Globalista, en cuyo punto nos hemos convertido irreversiblemente en la personificación del síndrome del borrego. La DARPA, aquí está, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, es una rama de investigación y tecnología avanzada del Pentágono y está relacionada también con la CIA. Eso es、eh, lo que les quería comentar, me pareció tremendamente interesante. Ahora que viene、eh, la, la vacunación masiva, es evidente que va a venir un, un relajamiento. Va a venir de aquí a, no sé, unos dos, tres, cuatro meses. De dos, tres o cuatro meses vendrá, vendrá una disminución ostensible de la pandemia, de los contagios de las, y por ende de las muertes. Entonces va a venir、eh, una liberación que está haciendo falta. Lamentablemente, queridos auditores, esta liberación es una cosa momentánea que va a durar, no sé, unos pocos meses, porque como el hombre no ha entendido, no entiende nada, el hombre no entiende nada de qué se trata esta pandemia, no, no entendió nunca que esta pandemia es una obra de la naturaleza por el comportamiento y por el trato que le hacemos a la tierra, a la madre tierra, y por el. Por el comportamiento que tenemos entre nosotros también, porque, porque nosotros somos parte de la tierra, si nos comportamos mal, nosotros estamos de alguna manera indirectamente atacando a la madre tierra. Y entonces es muy probable que a fines de este año empiece una pandemia mucho más fuerte. Porque como el hombre no entendió, está pensando en las guerras, está pensando en la economía, está, creo que se empeoró el hombre. Se está poniendo pero peor que nunca. El hombre, para apoderarse de terrenos, hace incendios en forma, eh, digamos, eh, en forma, o sea, no, son, no en forma casual, sino los provocan los incendios en distintas partes del mundo. O sea, el hombre ya, ya está tomando fondo en, en su. en el. A dónde ha llegado, digamos, ha llegado a, a, a una situación tan extrema que el hombre va a tener que cosechar lo que está sembrando, lamentablemente. Es la ley. La ley no puede ser burlada. Entonces,、eh, el hombre, aunque no conozca la ley, la tiene que cumplir. Entonces,、eh, vamos a estar atentos. Porque probablemente en invierno vamos a tener un, un relajamiento de la pandemia, sin lugar a dudas, por, por el efecto de las vacunas en una buena medida. Porque evidentemente que las vacunas producen un efecto, pero cuidado con las vacunas de Pfizer y Moderna. r e f i e r a n la vacuna Sinovac de China.、Eh, seguramente, si tienen que viajar o, o en algunas partes, les van a exigir la vacuna. Si pueden evitarla, la evitan, pero.、Eh, Si quieren estar más tranquilos, si tienen miedo de contagiarse,、eh, escojan la vacuna Sinovac. No la, no la de Moderna ni de Pfizer, por ningún motivo. Bueno,、eh, a ver, antes de contestar las preguntas, dos, dos palabritas de algo que nos quedó pendiente en el programa pasado,、eh, en la temática que estábamos hablando. Eh, estábamos hablando del, del anticristo, por cierto, de, del engaño que hay ahora y que está empezando muy fuerte. Y me faltó el corolario del, del tema que se refiere, y es muy importante, ustedes lo van a ver. La primera epístola de Juan 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han sí, salido en el mundo. Cuidado con los falsos profetas. La palabra de Dios nos afierte que en el mundo han salido profetas que usan el engaño para atrapar a los incautos que desconocen la verdad. Esto es lo que vamos a v i v i r ahora. El apóstol Juan nos amonesta a ser cuidadosos en, que, en creer todo lo que se enseña en nuestros púlpitos, o sea, lo que nos enseñan en las iglesias, en l a s En las capillas, en todas partes, en todas las religiones, muchas doctrinas bíblicas están siendo cambiadas para satisfacer las llamadas necesidades de las masas. Nosotros hemos escuchado a sacerdotes y pastores hablar, decir que ciertas cosas no las dicen porque si no la gente se asusta y si no、eh, la gente no asiste al templo. Y al no asistir al templo significa menos ingresos, ¿no es cierto? Bueno. Eso es. Por ese solo hecho ya pasan a ser falsos, ¿cierto? Porque están parcializando, están segmentando, están ocultando, están sesgando la palabra de Dios. Los best sellers se basan en la fantasía de que todo lo que importa es el logro personal. Si te hacen sentir bien, hazlo. Tú mereces todo lo que deseas. Dios quiere te, darte todo lo que pidas, etcétera, etcétera. Esas son las religiones o las tradiciones. Tendencias no boeristas que son engaños, digamos, en que Dios, p o c o menos, que nos da todo lo que queremos, que Dios no, nos va a hacer siempre felices. No, nosotros no, no, no estamos aquí para, para ser felices, nosotros estamos para conocer la verdad, para avanzar y para autoconocernos, y así como, como una forma de acercarnos a Dios, para alcanzar finalmente formas superiores de conciencia. En la medida que las alcancemos, ahí s é que vamos a ser felices y felices de verdad. Estas enseñanzas que aparentan piedad son engaños satánicos para desviarnos de la verdad revelada en las páginas de la Sagrada Escritura. El, el, el, el, el demonio nunca se va a presentar con cacho, siempre se va a presentar en forma dulce, porque si u no nos engaña, si se presenta con cacho, no, no, salimos arrancando. Juan 4, 1-6. Amados, no creáis todo espíritu, sino lo probad. Los espíritus si、sí、son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que c o n f i e s a y esto es muy importante, esto no lo olviden nunca, esto que les voy a decir ahora,、eh, que es la palabra de Dios, por cierto, o no soy nadie. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que, que es Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este espíritu es del Anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Por eso, que, si ustedes lo recuerdan en programas anteriores, alguna vez les dijimos, más de alguna vez les dijimos, que el Anticristo va a hablar de Dios. Va a hablar de Cristo, pero no puede hablar de Jesucristo, porque si él habla de Jesucristo, está reconociendo que. Jesucristo es venido en carne y es de Dios. O sea, le está dando la divinidad que corresponde a Jesucristo, y eso Satanás no se lo permite al Anticristo y lo destruye. Por eso es que el, el Anticristo nunca va a hablar de Jesucristo, y en esa manera lo podemos pillar. Eso es muy importante, porque esa es la, es la forma. De descubrir el engaño. Bueno, hay muchas otras, digamos. El anticristo va a venir de la tierra y el verdadero Cristo va a venir del cielo. Y, por, y, y además, le hemos dicho que cuando venga el verdadero Cristo, vamos a, a tener la resurrección de todos los muertos que hayan, muerto, que hayan fallecido en los últimos tres días en todo el planeta y la sanación de todas las personas enfermas, de cualquier cosa. Todos, absolutamente todos. Esa es la gloria de Dios. Entonces,、eh, eso es lo que les queríamos comentar. Y tenemos una temática para conversar, pero antes、eh, vamos a, a las preguntas. ¿Vamos con las preguntas? Es verdad que el miedo maneja la sociedad actual, don Claudio, y baja el sistema inmunológico y hace que las personas se enfermen más. ¿Y cómo combatir el miedo? ¿Cómo vemos que hay tanto miedo en, lo, en los medios de comunicación social, la televisión? ¿Cómo se puede combatir el miedo? ¿Cuál es la estrategia? Y esto es parte de la Agenda 2030. Que usted habla, pregunta Benjamín a Pablaza. Benjamín, es verdad que el miedo... Benjamín, muy buena tu pregunta. El miedo y la ignorancia son los culpables. De que nos controlen como nos controlan, el miedo y la ignorancia. A ellos les gusta meternos miedo. Cuando hicieron explotar las torres gemelas, ¿qué hicieron? Nos metieron miedo. Y así lo han hecho muchas veces. Cuando hicieron el atentado a Falsamardera en Pearl Harbor para la Segunda Guerra Mundial,、eh, también nos llenaron de miedo. Cuando.、Eh, Hicieron explotar dos bombas atómicas en el año 45 en Hiroshima y Nagasaki. Nos llenaron de miedo. Y el miedo es la evidencia de que estamos lejos de Dios. Ustedes tienen que haber visto, igual que yo, personas que a veces están en la adversidad y andan siempre sonrientes. Y aparentemente no tienen miedo. Esas personas, no importa si son creyentes o no, están con Dios. Son cercanas a Dios. El miedo es la evidencia de que no tenemos fe. El miedo es la evidencia de nuestra distancia con el del Señor. ¿Y, y saben ustedes quiénes tienen más miedo? No son las personas que viven en, en los barrios más humildes. No son las personas debajo de Mena. Son las personas que viven hoy día. En l o a n e c h e a en Vitacura, en, en Las Condes, esas personas están llenas de miedo porque tienen tantas cosas que no quieren perder ni una sola de ellas. Y ellos aman al Dios dinero, no aman al verdadero Dios. Y entonces están tan lejos de Dios que lo único que les p r e o c u p a es mantener sus posesiones para l o s cuales han trabajado, o algunas las han heredado, o todas las han heredado, pero. Quieren para mantener su estatus, para mantener su vida, para mantener el, la forma en que viven, por el miedo al que dirán, ellos están llenos de miedo. No quieren pasar ninguna zozobra, no quieren, tienen miedo de que les, el pueblo vaya a meterse a sus barrios, a asaltarlos eventualmente. Ellos están llenos de miedo. Y eso es la evidencia de su lejanía. Absoluta con Dios. Y esos van todos los domingos a golpearse el pecho a la iglesia. Y después se vuelven a transformar en los tiranos que son durante toda la semana. Y aplastan a, a, a todo el que pueden aplastar. Engañan las leyes, engañan los impuestos, engañan cualquier cosa para tener más y más. Eso es el miedo. Y el Señor nos dice. En el Salmo, de protección. El que mora a la b r i g o del Altísimo, o sea, el que está al lado de la voluntad divina, que está pendiente, o sea, camina con Dios, vivirá seguro bajo la sombra del Omnipotente, o sea, vivirá seguro al alero de Dios. Esa es la gente que vive tranquila, que a veces no tiene mucho y sin embargo viven aparentemente felices. Se les ve bien, se les ve con paz. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Qué momento lo que usted denomina como el síndrome del borrego va a terminar, Claudio? ¿Qué necesitamos? Hay gobiernos mundiales, pero también habrá gente buena o elementos buenos que quieran ayudarnos o entidades. Siempre habla usted de elevar la conciencia, pero si estamos todo el día bombardeados por lo mismo, teleseries, programas basura,、lo、somos gente es que, humilde, ¿cómo podemos ceder no, a otro grado de culpa? Lo primero que tiene que hacer es apagar la televisión, porque ahí esa, la televisión está controlada por la gente que nos quiere meter miedo. Y nunca nos van a dar cosas buenas en la televisión, jamás. Búsquela usted en el computador, búsquela, pero no. Vea la televisión, porque esa es una fuente, la fuente mayor del miedo. Esa es la fuente de control mental que tenemos. Hoy día estamos bajo el control mental de las Torres Wayne, l HARP y el LSD de las televisiones. Eh, eh, el, el HARP y el, las Torres Wayne nos, nos adormecen. Es como cuando el h i p i o t i z a d o r le dice, duérmase. Y después, el LSD Es la orden del hipnotizador que le dice ya、eh, levántese o, o, o sáquese la ropa, cualquier cosa. l a orden que le dan a usted y usted en trance la obedece. Así funciona el control mental y así es porque somos, por eso es que somos borregos. Si nosotros termináramos con la televisión, usted se daría cuenta que dejamos de ser borregos casi inmediatamente. La gente que ve televisión es sustancialmente distinta. A la gente que no ve televisión. Yo pero lo he notado, pero es impresionante la diferencia. Es impresionante. La televisión es, es como la e n t r e t a c i ó n más fácil. Estoy haciendo cualquier cosa, estoy preparando algo, o estoy o tomando desayuno, prendo la televisión. O estoy almorzando, prendo la televisión para acompañarme. Ese, ese vicio es nefasto. Nosotros le damos la entrada a ese poder que nos quiere dominar cuando prendemos la televisión. No le demos la entrada. De verdad que no hay nada bueno en la televisión. Dominan y es nefasto para nuestros niños. Para todas las personas es nefasto. La verdad es que es muy poco. Lo único que les puedo recomendar que vean en la televisión es el tiempo, que es lo único que podría ser verdadero en la televisión. Nada más. El resto es basura. Vamos con otra pregunta. Según su opinión, don Claudio, y dado que las vacunas están recientemente saliendo a la luz pública,、eh, ¿cuál es su mirada acerca del proceso de vacunación? Hay mucha gente que lo necesita, que se siente preocupada y hay mucho temor sobre vacunarse o no vacunarse. ¿Qué antecedentes maneja usted? ¿Confiable, creíble, cuantificable, científico? Pregunta Abelardo Jiménez. Mire,、eh, la verdad que、eh, lo, lo, lo poco que hemos leído、eh, es que las vacunas de Pfizer y de Moderna que están llegando acá a Chile tienen en base a a RN mensajero. Son bastante efectivas, pero、eh, hay científicos que sí saben del tema. ¿no? Yo no sé del tema, yo he leído nomás.、Eh, Que sí saben del tema, que dicen que es altamente probable que en el mediano plazo, no en e l inmediato,、eh, tengan reacciones secundarias impredecibles, porque el ARN mensajero tiene la posibilidad de interferir con el ADN humano. La vacuna china, que también está llegando a Chile, porque aparentemente. Se da la ley de la, del mercado. Aquí las, las vacunas de Pfizer y Moderna se las apropiaron todos los países poderosos de Europa, todas las grandes potencias. Canadá compró una cantidad impresionante de, de dosis. Y bueno, y esto es el mejor postor. Nosotros, como somos un país chico, que no nos consideran mucho,、eh, compramos unas pocas de esas y para subsanar el tema. El gobierno, a pesar de que no se dio la obligación de comprar la vacuna china, que es la, la, la de la empresa Sinovac, que no es en base a a R n mensajero. Los, lo, que yo, lo poco que sé de esa vacuna entiendo que es bastante efectiva. China es uno de los países que controló el tema del coronavirus de manera bastante efectiva. Un país el más poblado del mundo podría haber quedado una debacle. Las ciudades son eh, muy, muy eh, pobladas. Hay ciudades muy pobladas. Hay muchas ciudades de, de más de 10 millones de habitantes en China. Y, y más de alguna en, de más de 20 millones de habitantes. Entonces,、eh, Beijing, Shanghái.、Eh, Pekín, son ciudades inmensas. Entonces,、eh, controlar la pandemia en ciudades chinas es un tremendo desafío. Ahora, digamos que la disciplina china es insuperable. ¿sí? China es un, una, un gobierno autoritario, una dictadura. Entonces, ahí el que no obedece no la cuenta. Desaparece, es así de simple. En China es un gobierno así, entonces no se puede protestar. Hay un montón de cosas, restricciones en el gobierno chino. Es un gobierno comunista extremo para muchas cosas y un gobierno capitalista extremo para otras cosas. Es un gobierno muy curioso. Bueno, entonces、eh, eso es lo que le puedo decir. Yo no soy partidario de las vacunas. Pero en un momento determinado, a lo mejor no, no vamos a poder desempeñar nada si no, nos, si no tenemos vacuna. Entonces,、eh, mientras no nos pongan el chip, está todo bien, creo yo. Y confiemos en el Señor, encomendémonos al Señor, porque si nosotros lo hacemos con fe, nada nos va a pasar con la vacuna. Vamos con la última pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? Usted siempre habla de los contactados, buen Giovanni, aquellas personas que tienen conexión con seres dimensionales. ¿Cuál es la opinión que manejan ellos acerca de lo que estamos viviendo? ¿Y cuánto tiempo más nos queda de pandemia? ¿Y después de la pandemia qué viene? ¿Otra pandemia? ¿Otro virus? Sí,、eh, ¿Cómo va a reaccionar el planeta? Porque, porque también es un tema que nos interesa. Nos hecho, porque Si bien nosotros no s creemos cielo, en la tierra, pero la, la, la, la tierra también está viva. ¿Cuál es la opinión de estas personas contactadas? Pregunta la Pamela Ruiz. Más que opinión, es la, más que opinión de ellos, ellos、eh, dan mensaje del cielo: de que el cielo dice que esta, esta pandemia va a ser controlada, va a haber una una una especie de tregua, más o menos coincide con nuestro. Nuestro invierno y nuestra primavera. Pero antes de fin de año es muy probable que venga una pandemia muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Porque el hombre no entendió. El hombre cree todavía que esta pandemia fue fabricada por el hombre. El hombre cree todavía que, que esto es una cosa que, se, que con la vacuna se van a acabar todos los problemas y entonces hay que preocuparse de levantar la economía. Y para levantar la economía hay que seguir siendo despiadados como hemos sido hasta el momento, como humanidad. Entonces, va a tener que entender porque han muerto un par de millones de personas en el mundo. Van a tener que morir centenas de millones de personas para que la gente entienda. Porque el hombre no entiende y no enmienda el rumbo. Ni siquiera sospecha. Que esto es obra de la naturaleza, producto de nuestras acciones, producto de nuestro comportamiento. Es una invitación a enmendar el rumbo. Es lo mismo que, que hacemos nosotros cuando usted,、eh, querido auditor, se enferma, su organismo en forma natural, en forma natural, cuando tiene un virus, su organismo en forma natural se defiende. Eso no es una reacción de castigo. No es una reacción negativa, ni siquiera usted se molesta con el virus, sino que, bueno, se pasa un mal rato, ¿no? pero, pero es un proceso natural y su organismo se encarga, su sistema inmunológico se encarga de crear anticuerpos para finalmente terminar derrotando al virus. Eso es lo que va a hacer la Tierra con nosotros, los hombres que somos verdaderos virus para la Tierra. Porque no estamos en armonía con la tierra. La estamos quemando, la naturaleza. Estamos destruyendo. La mayoría de las especies animales han sido extinguidas. Entonces, eso no lo va a tolerar la naturaleza. Estamos quemando todo. ...por... Todo por, por ambición, por avaricia, por, por el deseo de tener más y más y más. Para buscar formas burdas de apropiarse de terrenos y tener más. Entonces. Eso no sin contar con todas las cosas que hacemos, con las matanzas de la gente, lo que se hace con los niños, la gente que muere de hambre, las migraciones, donde hay sufrimiento en todas partes. Ahora, imagínense la reacción para, para evitar la migración, de, que hay una migración en, sorpresiva por Colchane, que está al interior de Iquique, prácticamente en la frontera. Con Perú y Bolivia,、eh, perdón, con Bolivia, Colchán,、eh. eh, el señor Cast dijo que había que hacer una zanja inmensa para que no pasaran. ¿Se acuerdan del muro que dijo Trump que quería hacer? ¿Se da cuenta el tipo de personaje que es ese? Entonces, lo que menos tenemos es humanidad. ¿Cuántas veces le hemos dicho en este micrófono que, por ejemplo, en el Mediterráneo, si yo voy en mi, en mi bote y salvo a l g u n a de estas personas que, que tratan de cruzar, estos migrantes, y se está ahogando, yo no puedo salvarlo porque si no, violo la ley? ¿Se dan cuenta de lo que son las leyes en este mundo? O sea, en contra de la humanidad, no podemos ser humanos, tenemos que ser desplazados. La ley nos invita a ser descarados. Entonces, por eso es que tenemos que recibir los anticuerpos de la naturaleza para destruirnos a nosotros, que somos los virus hombres, nefastos para la naturaleza, nefastos para la tierra. Y no entendemos nada, porque ahora con la pandemia, como no entendemos nada, estamos y vamos a ser peores, peores porque estamos a punto de entrar en guerra y, y estamos con varios frentes de guerra. En Siria la guerra está desatada. Entonces,、eh, en Libia también, en Irak también están a punto de entrar en guerra. Y así, entonces, no sé, realmente、eh, es lo único que el hombre entiende. No va a entender de otra forma. Si viene otro, otro virus como este mismo,、ah, ya, estaremos en cuarentena, estaremos así, y, y vamos a preocuparnos de, de cuándo. Tener una vacuna para recuperarnos y volver a lo mismo. Estamos muertos, somos cadáveres vivientes, no entendemos nada. Bueno,、eh, en los minutos que quedan no es muy poco lo que nos queda, pero bueno, vamos a, a partir con, con la temática que estábamos hablando justamente. Cuando hablamos del anticristo, hablamos de la importancia de las obras. Y, y eso era el tema que yo les comenté en ese momento: que teníamos que hablar de eso para relacionarlo justamente con nuestro destino que está relacionado con las obras. Los justos serán llamados al cielo. Convertirnos y mantenernos justos es lo más importante en nuestras vidas, porque los justos serán llamados al reino celestial en el último día. Esos justos, estamos hablando, no, no tienen ninguna que ver, no son i creyentes siquiera. Son personas justas. Usted y yo conocemos personas justas que son correctas. Y que a lo mejor ni son creyentes. Esos van a despertar el último día y van a ser llamados al reino de los cielos. El ser justo significa que Dios ha aceptado a la humanidad a tener comunión con Él. Cuando una persona es justa, no hay nada que lo pueda separar de Dios. Cuando somos justos, estamos sin culpa. Estamos sin culpa y por lo tanto podemos presentarnos delante del rostro de Dios. Y hay, hay, una, hay una sentencia bíblica que está en la Bienaventuranza que dice: Bienaventurados. Los justos, porque ellos heredarán la tierra. O sea, ellos van a quedar, el resto se va a ir. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Eclesiastes 12, 14. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo 12, 86. Segunda de Corintios 5, 10. Porque todos nosotros debemos comparecer al tribunal de Cristo para que cada uno sea recomenzado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Eso está relacionado con las obras. Hebreos 10, 30, 31. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Primera de Pedro 4, 5. Ellos darán cuenta. Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. en Apocalipsis 22, 12, Jesús dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galador l o d o y conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios prometió un cielo nuevo y una nueva tierra. Y la Biblia lo aclara cuando dice en Apocalipsis 21, 7 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tengan su parte en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Y por último,、eh, en el poco tiempo que nos queda, vamos. Romanos 2,5 dice: m á s por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti. En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Salmo 62, 12. Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Job 34, 11. Porque él paga conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. Una r a t i f i c a c i ó n más de lo mismo. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esos ángeles son los seres extraterrestres. Y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Vuelvo a insistir. Jeremías 17, 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, p u e o los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ezequiel 36, 19. Lo esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. 2 Corintios 11, 15. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gálatas 6, 7, 8 nos dice: No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha de lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. En Apocalipsis 2.23, después de decir, ¿Cómo juzgará a los que se unen a la inmoralidad y a la idolatría?, el Señor advierte: Os daré a cada uno según vuestras obras. En el gran juicio del trono blanco, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Según sus obras perdón, Apocalipsis 20.12. Y en Apocalipsis 22.12 dice Jesús: He aquí, yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recuerde, la fe sin obras es muerta, porque ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les d a la i las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Entonces, así también la fe, si no tiene obras, es en muerte en sí mismo. Santiago 2, 14 a 17. Ezequiel 18, 20 dice: El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el, parga, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío, o sea, el pecador, será sobre él. Y por último, y aquí con esto termino, Mateo 25, 13. 31, 46. Y este, a, esta, a esta sentencia nos hemos referido muchas veces. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, sus, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él la apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y él pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán: Entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y ahí la clave del éxito. Por eso que siempre le hemos hablado, queridos auditores, de hacer todo lo que puedan por lo que tienen cerca. Estamos viviendo el tiempo del juicio. Aunque ustedes no lo crean, lo verán pronto. Veremos muchas cosas pronto. Muchas cosas. Entonces, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y, y más aún con el comportamiento humano. La única manera de volver atrás sería. Que la h unidad m a toda se convirtiera, y, y eso、eh, es casi una utopía, es imposible. Entonces, lamentablemente, vamos a cosechar el fruto de nuestra siembra de nuestra siembra a lo largo de los años. No nos va a gustar, pero nos va a dar la posibilidad cierta de acercarnos cada vez más a Dios de la forma que lo hemos conversado con ustedes. Porque ustedes, en la medida que vayan viendo las cosas que van pasando y que se vayan sorprendiendo, solo se van a ir acercando a Dios. Solos. Y de esa manera se van a ir preparando. Para preparar, acercarse a Dios no necesitan pertenecer a ninguna religión ni, ni ir a ningún templo. Solamente busquen el silencio interior y añórenlo con el fondo de su corazón. Con humildad. Es cuanto les puedo decir, mis queridos auditores. Lamentablemente,、eh, quería contarles una pequeña reflexión antes de terminar. Me tocó、eh, asistir a un, a un funeral de una persona muy cercana y la verdad es que me dio mucha pena. No porque se haya fallecido la persona que se fue, sino por. La manera como las personas ven la muerte y cómo prácticamente nadie lo ve como un proceso de transición espiritual, nadie le da importancia ni el cariz que toma la persona que va a una transición, sino que lo ven como que se terminó y listo y que descanse y hasta luego y le hacemos una ceremonia bonita y estamos con hartas flores y que lo saluden todos y, y quedamos todos felices. Entonces,、eh, es u u a Mucha pena la que me da el, el comportamiento que tiene la gente producto de su ignorancia. No tiene idea. Todos sabemos que nos vamos a morir. Esa es u n a certeza absoluta que tenemos, ¿cierto? No tenemos que tenerle miedo a la muerte. Preocuparnos, Tenemos que preocuparnos de prepararnos para la muerte haciendo lo mejor de nuestra vida. De esa manera, cuando llegue la muerte, no tenemos nada que tener. Nosotros tenemos que hacer. Lo que dijo el Señor quisiéramos en vida. Y lo acabamos de leer, es la palabra de Dios. Y de esa manera la muerte no nos va a tocar. De verdad que no nos va a tocar. Vamos a perder la camisa, pero vamos a estar ahí,、eh, conscientes y felices. Y listos para en vacaciones, para、eh, después enfrentar un nuevo curso mucho más avanzado. Así que vamos a. A tomarlo con tranquilidad. Bueno, mis queridos,、eh, los tenemos que dejar. Muchas gracias por acompañarnos siempre y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa.